¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar nuestro último programa del año 2000, 2011, el cual pues nos llena de satisfacción culminar esta, esta etapa, este 2011, en forma positiva y con el gusto, el placer de utilizar este medio de comunicación tan importante de la Universidad de Sonora. Para fortalecer este puente de enlace entre la Universidad de Sonora, la máxima casa de estudios del, de la región noroeste del país, la Universidad de Sonora, y bueno, y la División de Ingeniería, pues hace lo propio para engrandecer esta labor tan importante, esta labor sustantiva de las universidades, que es la formación de recursos humanos capacitados, calificados, que el país requiere para su desarrollo, que es el impulso. Del conocimiento nuevo a través de la investigación científica y tecnológica, humanística y artística, y el extensionismo, la vinculación con los diversos sectores de la sociedad. Esa es nuestra Universidad de Sonora y por eso nos llena de orgullo ser parte de este esfuerzo de nuestra alma m a t e r René Flores, mi colaborador y amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, como todos los miércoles. Un gusto estar aquí y más hoy que es cierre de año. Así es, como siempre nos da mucho gusto. Pues fíjense que nuestra amiga, la maestra. Sandra m e r i l l a Gómez Cuadras, nuestra colaboradora y conductora de su programa de Radio Ingenio, no se encuentra en esta cabina por una sencilla razón. Un saludo para ella las mañanitas. Las mañanitas, un cumpleaños. La maestra Sandra m e r i l l a Gómez Cuadras, este, una académica de más cerca de 30 años de, de antigüedad en el departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Hoy es su cumpleaños. Le mandamos desde su cabina de radio Ingenio la manera inteligente de transformar nuestras felicitaciones. Que sea un día dichoso, feliz para ella. Y bueno, lo compartirá seguramente con todos sus colaboradores, compañeros y amigos en la posada que organiza el día de hoy la División de Ingeniería Así es. de la Universidad de Sonora. Invitamos a todos los maestros, y colados también. El maestro, el doctor Jesús l e o n a r d o Valenzuela, está muy feliz. Bueno, pues felicidades, Sandra. Pues miren. Hoy tenemos un tema, un solo tema, y que nos llena de, de mucha satisfacción. Yo le di un abrazo muy, muy efusivo、eh, hace ratito al doctor Alberto Platt Carrillo, y le digo doctor, pues por, con toda la palabra con mayúsculas, porque está... él se acaba de graduar de doctor, de doctor, este, días pasados, y. Programa de radio, ya lo tenía por ahí apalabrado para venir a platicar con él sobre un importante tema. Este, está aquí en la cabina de radio, Alberto Platt Carrillo. Y bueno, te damos los buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días,、eh, muy bien.、Eh, felicidades también a Sandra. Un abrazo. Gracias, Alberto. Este, y también se encuentra con nosotros pues, un amigo también de muchos años, el doctor Jorge Tarey Bringas. Ambos son del Departamento de Ingeniería Industrial ambos, y ambos también pues, son unos verdaderos, digamos, pioneros eh, eh, académicos preocupados por nuestro medio ambiente, por que nuestro país alcance un desarrollo sustentable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tengamos un país amigable, un desarrollo económico, este, por un lado, un desarrollo social y un desarrollo ecológico con respeto al medio ambiente. Y esa es una preocupación, señores, en la cual pues, nuestro mundo este, está muy preocupado porque estamos、eh, agrediendo en, a nivel global nuestro mundo. Y bueno, nuestras universidades están formando recursos humanos. Y ambos, ambos doctores son, tienen especialidades en estas áreas. Doctor Alberto Platt, su tema muy interesante que hizo sobre las contribuciones de los bonos de, de carbono en el desarrollo sustentable y de ese tema. Pues vamos a hablar en este su programa de Radio Ingenio. Jorge Tadei, te doy los buenos días también. Buenos días, Rafael. Buenos días al doctor Alberto Platt Carrillo, ya mucho orgullo, doctor de nuestra Escuela de Ingeniería Industrial, compañero. Y un abrazo fraternal a Sandra Mireya, entrañable amiga de muchos años, una persona muy linda. ¿eh? Cómo no, un, un buen equipo hace, hacemos en la vinculación. Pues, ¿qué les parece si entramos en materia en unos segundos? Hoy, Alberto, sin lugar a dudas,、eh, un, un esfuerzo importante en la vida profesional de un, de, de un académico es lograr un doctorado. Jorge t a d e y lo logró hace alguno, algunos meses también. Hace tres años.、Eh, hace tres años. <risa> un poquito. <risa> ya, qué rápido, Jorge. Sí, rápido pasa, ¿no sabes? Ya han hecho una serie de eventos, Alberto, sobre el cambio climático desde tiempos inmemorables. Tú fuiste. El encargado de la especialidad en desarrollo sustentable. A mí me tocó estar contigo en aquellos tiempos. Sí, durante ocho años estuvimos en esa, en esa brega. No eres nada nuevo, nada espontáneo en esto, ¿verdad? Tienes todo un bagaje, un bagaje muy, muy importante. Y tú también, Jorge, pues yo me acuerdo fuiste mi maestro también. En e n t o n c e s í en la primaria, creo. Sí, este, estuvimos、eh, con mucho empeño ahí en ese tiempo. Creo que Alberto fue el pilar fundamental de la especialidad que se、Ajá. echó a andar. Y bueno, las circunstancias han llevado a, a que estemos、eh, de nuevo juntos en este proyecto de cambio climático que Alberto también ha coordinado, trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, valga la redundancia, para、eh, hacer un plan de acción para enfrentar el cambio climático en el Estado de Sonora. ¿Por qué es relevante, Alberto? A ver, entremos en materia, platícanos tu trabajo, tus contribuciones. Bueno, tus aportaciones. Bueno, el, el problema d e cambio climático、eh, es el problema más trascendente、eh, para la humanidad desde el punto de vista ambiental, no solo por sus implicaciones físicas, sino también por sus implicaciones socioeconómicas que, que va a tener en, durante, este, durante este siglo. ¿Por、eh, qué? El tema básicamente trata sobre los bonos de carbono.、Uh -huh. eh, esto es dentro del protocolo de Kioto. En él, los países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones en un 5% por debajo de lo, que emisían, de lo que emitían en 1990.、Eh, este protocolo es el,、pues、el protocolo de más alto alcance、eh, concebido por la humanidad. Eh, pero pronto se dieron cuenta de las dificultades que tenían para poder cumplir con tan ambiciosa meta. Para ello se, dedicaron, se, se diseñaron los mecanismos de desarrollo limpio. Estos mecanismos permiten a los países industrializados invertir en proyectos de reducción de emisiones de, de gases de efecto invernadero en países en vías de desarrollo. A cambio de ellos, se les otorgan bonos. q u e sirven para complementar ese compromiso de reducción. Esos certificados, pues, son lo que c o l o c a l m e n t e conocemos como bonos de carbono. Pero, aparte de contribuir a la reducción de emisiones de, de gases de efecto invernadero, t i e n e un, un doble objetivo: el de contribuir al desarrollo sustentable de los países donde son implementados ese tipo de proyectos. Las metodologías para. Para determinar la reducción de emisiones están muy claras y son totalmente cuantificables. Sin embargo, el cómo medir la contribución al desarrollo sustentable es algo que todavía no está plenamente desarrollado y no hay metodologías universalmente reconocidas. De eso se trata el, el, mi tema de, de investigación: cómo medir esa contribución. Oye, pues yo estoy con, con estos、eh, elementos que acabas de mencionar. Las aportaciones de este tipo de trabajos de posgrado no se remiten nada más a nivel local, a nivel de Hermosillo, a nivel de Estado. Es un alcance es un, internacional, ¿no? Es un, es un alcance global. De hecho, la, la problemática no reconoce fronteras. Ajá,、claro. No, desgraciadamente, el que más contamina no es el que más sufre, sino el que más sufre es el que, es, es el, es el que desgraciadamente, el que menos contamina, que son los países en vías de desarrollo. Vamos a ponerla en perspectiva, Jorge. México pasa por serios problemas, a pesar de que el señor presidente Calderón dice que está interesado en impulsar o abatir el cambio climático. Sí. A nivel mundial, ¿qué está sucediendo? ¿Es una preocupación real o es más exageración sí, que o t r a Mira, primero nada más decírtelo. El, el trabajo de Alberto, que presentó el jueves pasado,、sí. es un trabajo muy interesante, que además Alberto hizo un desarrollo muy completo y una defensa. Que debo, debo decirlo y reconocerlo aquí.、Uh -huh. A mí me sorprendió. Al momento, Alberto y yo tenemos una amistad vieja y entrañable, pero al momento de las preguntas, yo como miembro del Sínodo, este, sacan a la gente allá, a diferencia de aquí que la gente permanece. Entonces yo ya le f o r m u l e algunas preguntas, pues ya en confianza, ¿no? fuerte. ¿Estuviste con él en el examen profesional? Sí, ¿no? claro, claro. Yo, yo fui codirector del trabajo. Ah, sí. Entonces estuvimos allá y, y, y, y, y yo debo reconocer, decirle, le, le solté la pregunta porque ya no había. Es decir, no era protocolario, sino era en serio, pues en el sentido de que, de que si él llegara a fallar no había problema, no estábamos solamente los del jurado.、Uh -huh. Entonces yo me permití lanzar seis preguntas este, con, para aclarar mis dudas y todo y un poco fuerte.、Uh -huh. Y、eh, debo reconocerlo aquí en público, como lo reconocí en su momento, que fueron excelentes las respuestas del maestro. Entonces, ¿qué, qué está pasando con esto del cambio climático? Sostenemos,、eh, y, y es un poco la visión que hemos mantenido Alberto yo, y, y bueno, mucha gente en el mundo. Que el problema del calentamiento global en este periodo de la humanidad, es decir, a veces que se ha enfriado la humanidad, los glaciares, tú sabes de eso con, cuando revisas la geología.、Eh, pero ahorita estamos en una etapa de calentamiento. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero, como el, el CO2, el metano, los clorofluorocarburos, algo así, que. que Muchas actividades humanas sueltan a la atmósfera. Entonces, son una especie de cobija que tiene la Tierra que permite que no se enfríe mucho la Tierra. Lo que sucede es que ahorita,、eh, como estamos produciendo mucho CO2, mucho metano por los, los sistemas de producción,、eh, la cobija da cuenta que es doble cobija, entonces está calentando la Tierra. Hay que ver la manera de, de, de, de que no se sigan metiendo más cobijas a, a, al mundo. Entonces, el problema global es de que si tú en, en Nueva York. Tienes una fábrica que produce cierta cantidad de CO2,、eh, pues la obligación, de acuerdo con el protocolo de Kioto que mencionaba Alberto, era que esa fábrica reduzca su producción de CO2. Los países ricos se dieron cuenta. De que ese CO2 que producen en Nueva York、pues、es igual que el CO2 que se produce aquí en, en Soyopa o en Bacuachi, ¿no? en, una, en una granja porcícola.、Uh -huh. Entonces dijeron: ¿Sabes qué? Yo lo que puedo hacer, como me sale muy caro bajar al CO2, reducir mi producción de CO2 en Nueva York, porque ya son sistemas muy sofisticados, mejor le vamos a dar una feria a la gente de Bacuachi en, o de Tepache. Y que ellos hagan una reducción allá y finalmente se compensa de la misma manera. Y tiene razón Alberto, el efecto es el mismo, pues donde lo produzcas, para el mundo resulta lo mismo. Y entonces se inventan esos de los bonos de carbono, que técnicamente, como lo dice él, es el mecanismo de desarrollo libre, limpio. Y son dos las condiciones. Te vamos a compensar si logras reducir en realidad la. Eh, producción de gases de efecto invernadero. Y eso está muy normado, se, se mide, se evalúa y, y se cotiza p、pues, u el s e bono de acuerdo p o r la tonelada de CO2 reducida. La segunda condición de los bonos de, de los mecanismos de desarrollo limpio es que esa bonificación, ese acuerdo entre un país desarrollado y uno pobre, también contribuye al desarrollo sustentable del país pobre. No se trata nomás de que vengas y, y me des el dinero y te vas.、Uh -huh. Eso no estaba o no está normado. La tesis de Alberto Platt propone un modelo para evaluar la contribución al desarrollo sustentable de los bonos de carbono. e s t o e es un tema interesantísimo y que tiene una repercusión en efecto mundial, aunque la propuesta de Alberto es con el caso mexicano.、Ajá. Pues nada más relevante que pueda ser replicable. Platícanos, Alberto, tu metodología. Para nuestro a d i o e s c u c h a s no olvidemos que estamos, bueno, tenemos un auditorio muy interesante aquí en Radio Universidad.、Sí. El, el desarrollo sustentable es un concepto complejo. Está basado en tres, en tres pilares: lo que es el desarrollo económico, que está muy atendido, que ha sido muy atendido tra tradicionalmente. Recientemente,、eh, pues hay una preocupación por el desarrollo ambiental y el otro pilar es el desarrollo social. Lo que se pretende con este concepto es lograr un, un balance entre esos, entre esos tres pilares y las interacciones que se dan en, en esos aspectos socioeconómicos. Eh, entonces, eh, para medirlo es muy difícil, tiene muchas aristas. Entonces,、eh, el desarrollo económico se mide de una manera, el desarrollo social se mide de otra manera muy distinta, el desarrollo ambiental tiene otro tipo de parámetros. ¿Cómo medirlos? Entonces,、eh, pues la técnica que utilizamos en, es una técnica multicriterios, en e l cual podamos mezclar todos esos componentes. Y utilizamos la teoría de utilidad multiatributos.、Uh -huh. eh, le hicimos unas pequeñas modificaciones a la, a la técnica, a la metodología. Y antes de, de implementarla,、eh, se hizo un análisis de la situación en el país. En, en, en ese aspecto, eso nos ayudó a definir claramente las, las variables que intervienen, cómo medirlas, qué, con, con qué indicadores. Y esos indicadores todavía hicimos una consulta amplia, a, principalmente sustentada en el, en el sector académico, pero también se, se, se consultó a especialistas en el tema,、eh, a funcionarios públicos, se escuchó la voz de las ONGs. Y se le da、eh, una ponderación a cada uno de esos indicadores.、Uh -huh. eh, eh, luego se hizo un estudio de campo.、Eh, encontramos que la mayoría de los proyectos desarrollados en México、eh, es, es en el caso de la, de la reducción de, de, de metano en granjas porcícolas. Y encontramos también que el 71% de los proyectos implementados en México están hechos en Sonora. ¿Nombre? Entonces、eh, seleccionamos 17 granjas por sícolas y, y validamos la, la, la metodología en esas, en esas granjas. Y obtuvimos un,、pues、un, un indicador global, pero también un, un indicador desagregado por dimensiones para ver situaciones deficit, deficitarias con respecto a esa contribución al desarrollo sustentable en esos pilares que te platico de la sustentabilidad. ¿Y qué observas en.? En、tu diagnóstico, digamos en Sonora, yo imagino que llenaste tu mesa de una cantidad enorme de, de libros, de citas, de trabajos previos, de políticas públicas también. ¿Hay buen marco en, en Sonora para aplicar, para evaluar para este tipo de, de políticas?、Eh, la metodología para la reducción de mediciones, como te mencionaba, está claramente tipificada y, y es eh, eh, auditable. Eh, y eso lo revisan los organismos de las Naciones Unidas, está claramente、eh, determinado.、Uh -huh. La contribución al desarrollo sustentable、mmm, nada más tiene la obligación de, de decirte cuáles son las intenciones con el desarrollo sustentable. De ninguna manera se mide y mucho menos hay seguimiento en, el, en ese tipo de proyectos. Entonces, sí hay una situación deficitaria、eh, en el aspecto de. Metodológico y de procedimientos para esa, para esa medición. ¿Cuál sería un, una, un, un siguiente paso, ya como académicos, ustedes que tienen mucha experiencia en la Universidad de Sonora, por su antigüedad, Jorge,、sí. eh, un siguiente paso de este tipo de, de esfuerzos académicos? Este, que se realiza en nuestra universidad,、claro. en este caso Alberto Plata. Lo, lo primero es destacar、eh, la, la importancia de la metodología, que、uh -huh. es un proceso largo. Alberto revisa el estado del arte en el mundo. En el mundo ¿no? Es decir, en, en, en todo el mundo, ¿quién está haciendo algún esfuerzo? Revisa diferentes esfuerzos y, y se da cuenta que no hay una metodología eh, pues, eh, aceptable y aplicable a la realidad de México. Entonces, plantea esto, lo contrasta con、eh, opiniones de expertos. Y saca el, el, pro, el programa, el modelo, pero ese modelo había que validarlo, había que ver si realmente funcionaba. Entonces, afortunadamente, la mayoría de los bonos de carbono en México están en, en la industria esta... porcícola. porcícola.、Uh -huh. Y en el caso de Sonora también, afortunadamente, es, tenemos la mayoría de las granjas p o r c i n a Entonces, Alberto decide hacer eso, hace la evaluación de l a granjas、eh, porcícolas, y bueno, el descubrimiento es que sí hay una contribución al desarrollo sustentable, pero falta mucho. Es decir, encuentra e l Son 16 indicadores, Albertino. 16, 16 indicadores que te miden las cuatro dimensiones de la sustentabilidad.、Eh, y entonces, con eso encuentras, con una metodología que uniformiza todos los criterios y los indicadores, encuentras si se está contribuyendo o no esa, esa política de bonos de carbono,、eh, si está contribuyendo a la sustentabilidad. En el caso de estudio que trabajó Alberto, se encuentra poca contribución, pero, pero aceptable. Y un mar,、eh, Rafael, contestando tu pregunta, de oportunidades y de posibilidades para explorar cómo、eh, la, los bonos de carbono podemos incrementar en mucho su contribución. Y eso es muy benéfico para las comunidades, porque volviendo al ejemplo de Bacuachi y de m u t u t i k a c h i que ellos logren un acuerdo con alguna empresa europea para que les bonifique, les para que la empresa bonifique en función de lo que reduzca. La producción de carbono en esa cochera, por decirlo de una manera vulgar, ¿no? uh -huh. eh, pero que no solamente sea ese el acuerdo, sino que los recursos que van a invertirse repercutan también en la sustentabilidad de nuestra comunidad. Entonces es un gran reto y lo que queda por enfrente es plantearlo ante la Semarnap, ante la Profepa, o sea, ante las diferentes instancias, para insta establecer en México un programa. Que permita eso. Ok, vamos a entrarle a los bonos de carbono.、Eh, hay una oferta de recursos económicos de un país rico que quiere comprarme la reducción de bonos de carbono. Ok, pero que nada, no nada más sea la cuestión económica. Que nos deje también una contribución a la cuestión ambiental, que esa es por, por default, pero también al desarrollo social y, y político institucional de、eh, la región, en este caso de México. Fíjate que alguna vez el doctor Sarucán,、eh, Alberto o, o Platt, Jorge Tadei, Estuvo por aquí en esa, su cabina de radio y un experto en la c u e i ó n ambiental, el doctor, reconocido internacionalmente. Él decía: Fíjate que en México hay, es de los países más importantes en el mundo en el cual se cuidan los bosques. Hay estímulos para cuidar los bosques por, las por los apoyos que se les da a económicos.、Ajá. Hablando del desarrollo de las comunidades. ¿Qué podría hacer, además de este, de este ejemplo, otros para que se sientan、eh, que son parte de este problema y parte de la solución, verdad? Como decía Jorge, hay un mar de oportunidades para, para contribuir al desarrollo sustentable.、Eh, desgraciadamente, no se han desarrollado, por ejemplo, las energías alternativas.、Uh -huh. Se podrían、eh, implementar este tipo de, de proyecto、eh, para generar energía en comunidades rurales, lo cual, el tener energía limpia, Y acercarlos al desarrollo a esas comunidades contribuyen en, en, en gran medida. Sin embargo, no hay, por ejemplo, proyectos de energía solar en, ese, en este campo de, las, de, los, de los bonos de carbono desarrollados en México. La mareomotriz, la eólica,、pues、solamente está implementada en el, en el, en el istmo de, de Tehuantepec y en Baja California. La geotermia. La geotermia es otro. Es, es, es otro. Que tenemos también en Sonora, p o ¿no? Mexical y por ahí. Que tenemos mucho.、Eh, México es un país biodiverso, como decías ahorita, el aprovechamiento de los bosques、eh, que, que nos proporciona los servicios ambientales que tanto necesitamos.、Uh -huh. el, el desarrollo de la sierra en la cuenca del río de Sonora, por ejemplo, podría ser una、eh, que nos puede proveer de servicios ambientales a, la, a, a todos los habitantes de la cuenca. Jorge、eh, y Alberto, yo observo. Estando en esta mesa, que sería excelente. Ustedes tienen mucha experiencia en esto, Yo, y que incluso tú lo has hecho, Alberto,、eh, sentarte con funcionarios públicos, no con sedes, con Sebardap, aquí. Tú eres parte, ustedes son parte de este análisis, de esta investigación, del establecimiento de, de políticas en, en la política s pública. s Pláticas sobre esa relación, porque no, no es nada más un trabajo aparte, ¿no? Siempre lo han hecho en, en forma conjunta con la iniciativa privada y con las políticas de gobierno. Eh, siempre que, que esto se, se platica、eh, con funcionarios públicos, inclusive con,、eh, con la iniciativa privada, son sensibles a, a, ante esta problemática.、Eh, lo que pasa es que muchas veces、eh, los problemas económicos, como, como que se los comen en el. En el En, el, en, el, en la lucha normal para, para, para mantenerse. ¿no? Ha, sido、sí. historia, ¿no? de... ha sido la historia, ¿no? Ha sido la historia. Pero, pero hay, hay, hay muchas oportunidades,、eh, pero es una responsabilidad de todos, definitivamente. De todos. No, no solamente del gobierno. Pero sí es importante el establecimiento de políticas públicas que fomenten este tipo de, de, de proyectos. Nuestra universidad refuerza, Jorge. Eh, su, sus programas estratégicos es aportar conocimiento en este tema tan importante. Claro, yo creo que la universidad está cumpliendo cabalmente con este tipo de trabajos, de proyectos de investigación, con este tipo de resultados,、eh, está fortaleciendo esa contribución al desarrollo social y económico. Lo que decías, en efecto, Alberto, es un ejemplo en la Universidad de Sonora de una persona que se ha vinculado con los sectores productivos,、uh -huh. tanto el sector、eh, gubernamental como los sectores privados. Y ahí te digo una especie de convenios que se han hecho y compromisos que tenemos ahí. Hay que decirlo, y esto es importante destacarlo, pues que la visión política que debe tener un, un, una gente que está involucrada en el gobierno, pues debiera de dar también más para la visión de largo plazo. O sea, el problema en el que estamos metidos nosotros es que lo cotidiano nos come、eh, y entonces se van jerarquizando los problemas. El gran reto de, de quienes andamos con la preocupación por el mediano plazo es cómo. Eh, en, en, en la cotidianidad, en lo diario, lograr echar a andar estas políticas. En eso estamos, y, y yo insisto: Alberto es un ejemplo porque él ha tenido esa visión, ha, ha sido parsimonioso en estar constantemente, y no dudo que con este proyecto, que ya también ayer platicábamos justamente de eso, ayer el primer día que regresamos a, al alma mater ya con el nuevo doctor, este, y platicábamos justamente con Alberto de eso. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que acercar, hay que tocar las puertas de los sectores gubernamentales y privados para impulsar, ¿Impulsar los resultados、leyes? de este proyecto. Impulsar leyes también, ¿no, Alberto? i m p u e s a r iniciativas.、Estado. México ha sido muy proactivo en, este, en, en esta problemática y, y hasta cierto punto、eh, lidera、eh, a los países en vías de, de, de, de desarrollo. Se acaba de aprobar en, en el Senado la ley. De, de, de cambio climático.、Uh -huh. eh, pues eso, eso da un sustento para que existan leyes en los, tam, tam, tam, tam, los también en los estados. ¿Y ¿Incidirán y, ustedes? Y,、eh, y, y, y, ¿Y incidirán sobre todo no que no sean leyes punitivas, sino que sean leyes、eh, para promoción, para promocionar este tipo de, de, de proyectos. Así es. Pues fíjate, Alberto Platt Carrillo, doctor, doctor, recién graduado. <ríe> Alberto、eh, Platt, sí. Alberto Platt Carrillo. Este, nos acompaña también Jorge ¿también? Oye, nada más esto、sí. de que cuando titulamos al doctor Plata ya en Puebla, este, nos cuenta una c h a r r a porque pues, es una sorpresa ser doctor, ya cuando ya pasa、ah. aquella presión de cuatro años de trabajo y, y las tensiones de último momento. ¿no? Y nos contaba el propio Alberto una c h a r r a un chascarrillo, si se permite contar en esta eh, eh,、claro este, sí. radioemisora cultural. Es. Dice que, que una persona, pues, ya después de muchos problemas con la familia, se divorció. Y no sentía seguridad de estar divorciado. Entonces tomaba un teléfono público y hablaba a su casa. ¿no? Uh -huh. Está el señor de la casa. El señor de la casa no vive aquí. El señor de la casa se divorció y ya se fue de aquí. Ya、uh -huh. y colgaba y decía: Qué suave, es cierto que me divorcié. Así el doctor Platt este, requería que le dijéramos doctor en ese momento para saber que lo es.、Gracias. Pero te digo: tiene una humildad también y dice: seguiré siendo Alberto siempre. Pero felicidades al doctor Platt, de enhorabuena. Claro que sí, nombre. No, pues de verdad, es que... Además, mención honorífica. Así es. En su examen profesional. Una de excelente defensa,、eh, sin duda. c l a r o pues un digno representante de la Universidad de Sonora. Alberto, pues les, les, te deseamos éxito en e s t e nueva brecha, nuevo camino, nueva labor que tienes. En, yo sé que eres muy entusiasta y q u e fortalecerán los equipos de trabajo, Jorge, seguramente para lograr un mayor impacto. De nuestra universidad sí, en así, el desarrollo sus e s t u d i o Así es, de, esperamos de seguir trabajando coordinadamente y con nuevos proyectos y con nuevos brillos ya con el doctor y otros compañeros que van a seguir adelanta, adelante en eso. Formaremos más recursos humanos, Alberto, y por aquí nos irás platicando sobre los nuevos retos y nuevos proyectos que surjan. Con mucho gusto gracias, y muchas gracias, gracias, gracias por recibirnos. Gracias, muchas felicidades. Jorge, te agradezco mucho. Gracias, Rafael, y, y felicidades a todos ustedes. Y programa, como siempre, encantador. Muy amable. Nos vamos. Nos、Jorge、vamos.、Flores. Muchas gracias. Nos s e r v i d o s Rafael Pacheco, les agradezco su atención y l o s esperamos dentro del año que entra. Hasta, el año que entra. Hasta luego. Feliz、Bye. año. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.